está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco blanco blanco y vamos a presentar a nuestros primeros invitados aquí en Madrid Ellos son Antonio Pastor, buenas noches Antonio Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento de que estés aquí con nosotros Tenemos a Marcos a Amadío, también, buenas noches Marcos Hola, buenas noches a ti y a toda la familia de, de radio oyentes de tu estupendo programa Ah, ya sabes que nos llamamos familia también Bueno, entre amigos ya se sabe Y tenemos también un tercer invitado que nos habíamos anunciado Jesús González, que nos llega desde Albacete buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, no estaba previsto, pero me he agregado Has llegado Todos ellos son delegados de la revista No Estamos Solos Una revista que enseguida vamos a conocer Que tiene que ver con el grupo de, de Eugenio Siraú Hay que decir, Marcos, ha llegado desde Barcelona Especialmente al programa, has venido desde Barcelona Sí, sí, a pesar de que tú me facilitaste la posibilidad De participar en el programa desde los estudios de Barcelona eh, No hay nada mejor que estar eh, en compañía y mirarse a los ojos y, y en todo caso, pues eh, aunque sea simbólicamente Eh, mirar a los ojos de los de, de la familia de tus oyentes Está bien eso eh, Vamos a dar un poco de tiempo para la gente que esté viendo do... ciertas películas que hay por ahí Para que terminen y luego no se quejen de que empezamos Porque luego se quejan, hay líos Vamos a darles un poquito de tiempo antes de entrar en, en el tema Porque tenemos hoy, vamos a estar casi hasta las dos hablando del asunto Hay muchas cosas de las cuales hablar Pero quizás fuera, bueno, comenzando para que nos contarais un poco De qué es eso de No O la revista No estamos solos que significa, que pretende, como ha nacido bueno, en realidad Don Chamusoli nació hace, hace aproximadamente Perdón, eh, Tenemos ¿sí? el defecto de decir no Samosoli porque bueno, el problema sería no estamos, no estamos solos estamos en solos. español, pero para re, uh -huh. para preservar el, el título original sería Onchamusoli. No eh bueno, esto se gestó principalmente a partir del año 85, porque debía de realizar un programa bien preciso, siempre coordinado, digamos, por estos seres que como siempre hemos llamado son ángeles del ayer hasta tres de hoy. Bajo un punto fundamental y basado bajo unos principios y unos valores que Eugenio Siragusa lleva desarrollando y dando a todo el mundo, sin imponer, desde hace ya más de 38 años, creo. Es decir, que todo ha surgido un poco de la experiencia que vivió y que sigue viviendo Eugenio Siragusa, ¿no? Bueno, digamos que Eugenio Siragusa es el pilar fundamental donde la operatividad extraterrena se manifiesta. Aparte, Giorgio y Filippo, ellos mismos han sido partícipes, de, digamos, de algunos encuentros con estos seres. O sea, ellos también, a nivel personal, representan un punto en todo el programa que se está desarrollando a nivel de extraterrestre. Ya, la revista ha visto que se, se entrega gratuitamente. Es, decir, es que gratuita totalmente, no, no. ¿No seréis alguna secta de esas que andan por ahí funcionando y últimamente se meten tanto con ellas, a veces con razón, otras veces sin mucha razón, Marcos? Bueno, al respecto te puedo decir que se ha tratado de involucrar en artículos muy tendenciosos y hechos con, con muy mala idea en la que de una forma velada se ha querido dar la idea de que somos una secta. Mira, yo a este respecto por lo que respecta a mi, a mi vivencia en Cataluña, tú sabes que Cataluña, la persecución de las sectas está muy desarrollada. Tengo constancia, tengo constancia de que hemos sido vigilados muy de cerca al respecto, ha habido informes de la Generalitat, incluso ha habido compañeros tuyos de otras emisoras de radio, que nos han llamado a sus a sus emisoras, una vez que se han comprobado el hecho de que no estamos, de que no hemos sido catalogados como secta. Sí. Estos mismos argumentos, yo los, los traté como delegado de No Seamos Sol y en Cataluña y un poco en España, eh, a la revista Panorama Italiana, que es eh, a la que hacía alusión cuando digo de de determinados artículos... ...incluso también, ¿por qué no?, en la prensa española... ...puedo asegurar que no somos ninguna secta. Ya, el dinero para hacer esa revista... ...y darla gratuitamente, ¿dónde viene? Hay que ser hay que decir todas las cosas. Mira, nos autofinanciamos... ...con, con las aportaciones voluntarias... ...de quien anímicamente siente de sostener esta obra... Eh, ...como es un programa desarrollado por el cielo... ...el cielo canaliza los medios... ...para que esta obra siga adelante. Un eh, programa, ¿cómo has dicho? Operativo del cielo, un programa celeste casi nada nosotros lo sentimos así yo sé que que este lenguaje puede romper las estructuras de mucha gente pero estoy obligado en honor a mi verdad a decir lo que siento como verdad esta noche vamos a intentar comprobar todo eso vamos con una para o será vamos con el tema si os parece en qué os hay vosotros para decir que los ángeles de ayer son los extraterrestres hoy bueno muy bien es eh, una pregunta en la que lo que tenemos que admitir seguramente es que a través de todas las épocas ha habido una serie, una serie de manifestaciones que los seres, han, o sea, que los humanos en han, han manifestado como extrañas. ¿no? Hay diferentes textos antiquísimos como los egipcios mismos en el papiro Tully hablan de los dioses que bajaban, bajaban en huevos luminosos de los cielos y que se encontraban con los faraones para aclararles las dudas. ¿no? Ellos hablaban de dioses... También hay textos chinos en los que se habla de que los eh, emperadores eh, santos viajaban en carros voladores, ¿no? Entonces, hay una serie de histología a nivel antiguo que nos da una confirmación de que hay una intervención por parte de fuera hacia el, hacia el hombre terrestre de este planeta, ¿no? Eh, ...siempre se ha, se ha desligado un poco el carácter espiritual de estos seres con el carácter del hecho como comprobable, ¿no? Es solo ahora en esta época en la que podemos comprender que tanto eh, el hecho físico como puede ser una astronave... ...no significa que no tenga que llevar un carácter espiritual o abierto, humanitario, como se quiera llamar, hacia los seres de este planeta de hecho ellos a través de todas las épocas han manifestado su ayuda a través de los hombres ¿no? y nunca más activa que en este momento que se anda eh, en el peligro de cometer una, una verdadera autodestrucción de todo el género humano de hecho ciertos ...ciertos valores ya solamente a nivel humano se están eh, depauperando... ...y se están convirtiendo en lo que normalmente se dice nada... ¿no? ...ahora eh, la gente no se trata de una manera tan normal... no ...se están perdiendo ciertos valores espirituales... ...no religiosos, ya. matizo, sino espirituales... ...entonces esto es lo que ellos nos están advirtiendo... ...una especie de degeneración de la raza... ...su intervención, bueno, a través de los carros de fuego, del pasado... Eh, los padres venidos del cielo de la mitología maya, inca, demuestre que hay una intervención y además el carácter espiritualista de toda esta intervención Marcos, eh, yo no yo para, para añadir a lo que estaba comentando Antonio y para hacer un poco de luz porque tratamos de, de llevar la luz donde las tinieblas, yo recordaría la presencia de un personaje histórico de hace 2000 años, el maestro de los maestros Jesús el Cristo, que dijo claramente yo no soy de este mundo, entonces si no era de este mundo no era terrestre, era un extraterrestre o sea, que el término extraterrestre significa no de esta tierra yes. eh, recuerdo también que en las apariciones marianas eh, de la Virgen, de la Celeste Madre en San Sebastián de Galamandala aquí en España, a las preguntas de Conchita González cuando le preguntaba qué es, ¿qué es ese globo que ella veía? la Virgen le decía, en ellos vengo yo a visitaros eh, la ascensión a los cielos de, del Maestro en una nube Eh, está claro que, era, que no era una nube, que era una nave o sea, hay una relación directa que nos hace comprender perfectamente que la presencia de estos seres lleva una connotación espiritual mucho más allá de lo que el hombre de la calle eh, en estos tiempos que empieza a aceptar la, la existencia extraterrestre porque eh, mira, hoy mismo el diario La Vanguardia en Barcelona eh, publicaba una, un artículo en el, en el que explicaba Eh, daba daban cifras, la, el nivel de credulidad a nivel de gente en España de la presencia ovnis, los tantos por ciento elevados de la, de la gente comúnmente llamada de a pie de la calle, que cree en la presencia eh, ovnis. cuánto 17, estaba no? por curiosidad? En un 79% en España. Sí, seguimos mm -hmm. siendo más todavía los que creemos en estas cosas. ¿Queréis decir algo, Marcos? Y luego, estoy... eh, perdona, Antonio, y luego tengo sí, bueno, Marcos. sencillamente mm -hmm. recordar una escena bíblica en la partida de la Virgen, ¿no? Cuando la Virgen estaba a punto de dejar, digamos, este eh, de morir, por decirlo así, entre comillas, eh, todos los apóstoles que acudieron a su a, digamos a su despedida porque ella dijo hizo una petición de que ellos estuvieran presentes en los evangelios apócrifos se habla de que estos eh, los apóstoles fueron rescatados en nubes luminosas y llevados en presencia de la Virgen de de, de, los, de los distintos lugares del mundo donde estaban, ¿no? sí. Entonces, siempre hay una presencia activa en la que se ve siempre en la época pasada la incomprensibilidad creo que está bien dicho de estos hechos, pero que ahora debido a nuestro nivel intelectivo eh, podemos comprender perfectamente que tiene un ligamento totalmente clarísimo, ya. Y son ángeles también esos otros extraterrestres que vienen y se dedican a hacer daño a personas, a raptarles, a hacer daño incluso al ganado mm. o estos no tienen que ver. Mira, existe una publicidad muy tendenciosa como decía antes que trata trata de enfangar el o sea, trata de enfangar la presencia de estos seres puedo asegurar de forma tajante que no existe ese extraterrestre negativo que a toda costa se quiere se quiere hacer impactar en la en, la, en el alma en el alma colectivo en el pensamiento colectivo eh, muchas veces su intervención está está ahorrada está responde a un programa que el hombre de la tierra no comprende eh, no existe no existe esa intervención eh, negativa en lo que respecta a nosotros ellos cuando por ejemplo en eh, han, o sea, han abducido a un personaje y en este caso te puedo remitir a uno de los casos más famosos el de los pescadores de Pazul hay una declaración de uno de ellos de uno de los dos pescadores que intervino directamente en este proceso en el que afirma después de pasado un tiempo que tiene la firme convicción de que estos seres no vienen con, con, con ideas negativas, con, con aspectos negativos eh, cuando precisamente el famoso caso de Pazgul ha sido uno de los que más ha utilizado los medios de comunicación para impactar esa idea negativa que te decía de su presencia no responden a estos a estos baremos Sí, aparte de reafirmar lo que acaba de decir Marcos, que absolutamente estos seres no revisten ningún peligro para la humanidad, porque si hubieran venido con intenciones agresivas lo hubieran demostrado, y además con poder absoluto, eh, lo que sí quiero hacer aquí también extensivo, aparte complementando un poco lo de Marcos, es que existen unos institutos bien calificados, que ni siquiera muchos investigadores del tema OVNI reconocen y no saben su operatividad, que se dedican a crear en algunas, en algunas ocasiones noticias conflictivas o que provocan una serie de discordancia en el tema OVNI. Sí, hay, sabemos, un, sí. hay, una, hay una conjura de silencio bien clara, que tú bueno, supongo que lo sabrás además como investigador del tema, en la que tanto la potencia de los Estados Unidos como Rusia, como todas las demás potencias, están haciendo unos esquemas In, imposiblemente de parar Solo por la madurez interior de cada uno En contra de estos seres Porque saben que Lo que estos seres portan al hombre La ideología, porque no imponen nada La ideología que portan al hombre Están en contra de todos sus intereses creados mm. O sea, es cierto Que ellos no vienen para Hacer daño al hombre, sino al revés Para intentar eh, eh, Concienciarlo De que en él está su destino Que puede ser positivo o negativo mira el famoso caso de Boronet si tú haces un seguimiento de la noticia desde que se produjo uh -huh. eh, fue impresionante ver como en el transcurso de tres días lo que fue un, un, un sencillo encuentro acabó siendo de que los, los extraterrestres esgrimían pistolas y sí. hicieron desaparecer a un niño como eh, en el transcurso de tres días se vio claramente una deformación de los hechos reales y de hecho, politizando el tema que es lo más grave de ello ¿eh? Yo no quisiera entrar hoy en el tema de los extraterrestres Porque lo hemos tocado muchas veces Pero sin embargo hay multitud de pruebas de... Os hago la pregunta desde otro punto de vista Todos son iguales, es decir, todos son beatíficos, angélicos Como parece O los hay también pequeñitos eh, De color extraño, y, camisones, mira, etcétera Mira, eh, si te si te refieres a su aspecto físico Está claro que si en un planeta como es el, la, el planeta Tierra En el que somos 5.000 millones de habitantes O 3.000 millones Y hay tanta diversificación de un ser a otro Pues imagínate que no pasamos ahora en el cosmos deberá de haber de todos tipos ahora muchas veces las características que revisten estos seres son los de la justicia y esto el hombre muchas veces no lo entiende ¿qué significa eso de características de la justicia? Dios es justo mientras que el hombre piensa que es vengativo muchas veces ellos han actuado en defensa propia porque sabemos perfectamente que desde el momento que interfieren en nuestro espacio aéreo automáticamente va a un ejército de va los aviones militares a su encuentro yeah. y muchas veces ha habido confrontación directa con ellos porque por ejemplo en Rusia se dictó la orden de, ab, de capturar o abatir a cualquier a cualquier objeto volador identificado que interfiriese en, en Rusia entonces claro si estos seres se defienden automáticamente sale la, la acción de decir es que son bien lentas que vienen a atacarnos no me han contestado es decir hay extraterrestres o poder extraterrestres desde nuestro punto de vista que son Ángeles que sean pequeñitos como muy, en muchos casos y en bueno, muchas partes del mundo los han visto de color gris cabezones sí, sí pero no negativos mira existen ellos han dicho que también muchas veces utilizan para las misiones que realizan en la Tierra robots de materia biológica que pueden ser eh, físicamente muy diferentes. Por ejemplo, existe el famoso caso de Stefan de Naerde, que se encontró con los seres del planeta Llarga, a los que definió desde nuestro concepto, entre comillas, de belleza, o sea, de nuestro, según nuestro parámetro de bonito, feo, como seres monstruosos, porque según su concepto pues eran feos, eran más parecidos quizás a lo que él definió como cara de caballo y que me perdonen los yarganos pero lo definió así, porque según según su concepto eran totalmente diferentes hay muchas razas distintas, de la misma forma que también existe una jerarquía ejecutiva y una jerarquía directiva dentro de los que son los extraterrestres, los saturnianos pues son una humanidad como nosotros a punto de alcanzar la cuarta dimensión, pero que sí que a alcanzado la redención ya es decir que hay muchas eh, civilizaciones visitando este planeta, ¿no? el planeta sí, sí, sí, sí. luego seguirguiremos acaso retomando el asunto vamos a hacer la primera conexión con Italia, vamos así si podemos hablar con Eugenio será usa tenemos a las 12 y 33 o nada menos en canarias ese primera conexión con Italia nos vamos con la primera conexión del programa. Volamos hasta Italia, Catania. Ahí está Nicolosi, esperándonos su Eugenio Siragusa. Salve Eugenio. Eugenio. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? todos. Sí, sí, eh. No es que estoy tan bien. Las noticias que me llego, ¿no? De parte de los que están sorprendiendo el planeta, no son realmente... Eh... Las, las noticias que me llegan de aquellos que están vigilando el planeta no son ciertamente felices. Antonio Pastor nos va a hacer de traductor aquí simultáneo. Eugenio, eh, no no sé si decíslo un italiano, él, él entiende el español. Eugenio, eh... ¿capice el español oh? Pa, sí. Bienísimo, eh, te quería preguntar que qué es lo que está sucediendo últimamente Que parece que están ocurriendo muchos sucesos extraños Pues torpa, la gente, la gente eh, rimane pasiva, indiferente come todo y eh, fose normal Hay mucho que está sucediendo, eh, muchísimo Y la gente permanece pasiva, eh, apática a lo que está pasando Y sin embargo es muy importante Sabemos, Eugenio, que tú has estado retirado últimamente en estos días. Hoy mismo has estado retirado esperando algún tipo de mensaje, quizá. Sí, sí, sí. El mensaje que me han dado realmente es terrible. Portado bueno, la Tierra en una nueva órbita. El mensaje que, que me han dado es verdaderamente terrible. Eh, la Tierra se está desplazando hacia una nueva órbita. Puedes continuar si quieres. La eh? la cuarta dimensión. Cercana a la cuarta dimensión. ¿Esto que puede provocar, Eugenio, en los seres humanos que habitamos este planeta? Completamente mutaciones genéticas. Completamente mutaciones genéticas. Yo veo por lo que publicáis en vuestras revistas que estáis muy preocupados como si se acercara al fin del mundo, como si tuviéramos que arrepentirnos todos eso sí me parece que los chicos que han avuto de las noticias ciertamente bellas de la España que los chicos que han visto de Ángeles existen unos muchachos también por parte de, de aquí de España que han visto también a Los Ángeles y no han tenido noticias como muy gratas Eugenio, sin embargo parece que el mundo está caminando mejor hay un... en, en Rusia están ocurriendo grandes temas todo el bloque soviético ha Está cambiando, se está viviendo la libertad. Eh, parece que hay motivos para cantar. Mio Querido... caro, la quinta spica non chiematorata. La detonazione della quinta spica. Che pericolo che vengono lanciati 164 con testata multipla. Che amigo, eh, este, tenemos que esperar a que la quinta espiga madure. Y entonces existe el riesgo de que 164 misiles atómicos salgan disparados. Eugenio, acláranos qué significa eso de la quinta espiga. La quinta espiga es la profecía de Rasputin, que se refiere al quinto año de poder de Gorbachev. Es la profecía de rasputín que se refiere al quinto año de gobierno de Gorbachev. Algo que se va a cumplir dentro de poco, no falta demasiado tiempo, ¿verdad? Eh, se matura proprio la quinta spica de, de quest'anno. El quinto anno del su potere se matura a junio, mayo, junio. Abril, mayo, junio. El poder, o sea, el cumplimiento de este quinto año del gobierno de Gorobachev eh, digamos que se realiza en mayo, junio de este año. ¿Y hai un peligro de que haya una guerra nucleara? Es eh, probable. En Montana, negli los Uniti, han recolgido moltes um, milions de persones appartenentes a de una secta non so sé què secta és en Montana, eh, en Estados Unidos del... sí, en Montana, en Estados Unidos hai una gente que ha recogido una, una gente de una secta, no se sabe de qué secta que han recogido han lo construido de las casas soterranes sí, tenemos, eh, tenemos un problema Iba a decir Eugenio que tenemos la... Tenemos la información, en breve vamos a dar más noticias de esto Es la Iglesia Universal Triunfante La Iglesia... La, sí, la, sí. la Iglesia Universal Triunfante que se están refugiando bajo tierra con un montón de cosas Esperando ese fin del mundo ¿Tú crees que hay... Se, se está vendiendo todo, se está escapando de vía de la Europa, de la Asia, de, de se, está, se está vendiendo de todo, se está escapando, se está manchando la gente de Asia, de Europa, de todos los sitios Para buscar algún lugar Sí. Para andar en estas casas subterráneas que se son construidas e Incluso para andar hacia estas casas subterráneas que esta gente se está construyendo Oye, no será, tutto, ¿no? No será todo demasiado alarmante lo que estáis contando y quizás no suceda nada Mio mi caro, la situación es alarmante eh, Estimado amigo, la situación es alarmante Yo... Piensa que el sábado, la domenica diecine, diecine sábado, los y los domingos se asesinan a millones y millones de niños. Eh, Uyaya... la está la crisis del agua. Edi ha detto tantissimo tempo fa che presto molto presto di quest'acqua da bere non ne avrete più. Bien dijo hace ya muchísimo tiempo que el agua limpia de este agua limpia ya no tendríamos más que beber. Pare che si sta perando questo è stato que detto. Si sta da, si dando este hecho que él había dicho hace tiempo. È eh, una notizia, Michiero? Sì. ¿Sí? No reverendo anglicano? ¿Un reverendo anglicano? Escribe de la Gran Bretaña. Y... Lo faccio piano a piano. Sí. Y escribe de Oxford, de la Gran Bretaña. Escribe desde Oxford, desde Gran Bretaña. Se llama Donald Thomas. Llama Donald Thomas. Parte de la famosa eh, revista Fires House Royale. Eh, forma de una forma parte de una famosa revista eh, Una revista ufológica inglesa muy conocida Dove dice y escribe sí, el, el diario Telegraph? Sì. Scritto che todo el aterracho de una granta astronave después que posteriormente del aterrizaje de una gran astronave englaterra en tierra en inglaterra un dejó un gran círculo y otros pequeños eh, círculos también alrededor estaba escrito en inglés eh, y en inglés estaba escrito. We are not alone, que en italiano significa non siamo soli y que en español significa no estamos solos. Quiénes serán estos seres? Eh, Eugenio, eh, no queremos tenerte mucho más tiempo porque sabemos que estás un poco delicado. Yo no sé si tienes un último mensaje. ¿Qué dobbiamo fare? Pero eh, para no caer en todo esto que está a punto de ocurrir, según tú, ¿qué tenemos que hacer? Yo, yo sono del Parera, ancora... La esperanza es siempre la última a morir. Él es del parecer de que... del pensamiento de que la esperanza es lo último que se pierde, lo último que muere. Es momento de que se pierda, es necesario poner cada cosa en su justo sitio. Impedir. ¿Y de decir? La nueva Sodoma y Gomorra... Sí. Eh, la, la nueva Sodoma y Gomorra... Sin al punto de autodestruir a la humanidad Está creciendo hasta el punto De que puede llegar a autodestruir a la humanidad Eugenio, ¿podemos haber ancora un po' de esperanza? ¿Podemos tener todavía esperanza para cambiar las cosas? ¿Tenemos la buena voluntad, sí? Si tenemos buena voluntad, por supuesto que sí ¿Habíamos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Teníamos tiempo, pero ma... pensaba un poco delenata, Icipia delenata l'aria delenata la radioactividad que aumenta ¿cómo es posible? pensemos un poco, tenemos tiempo pero si el aire está envenenado, la tierra está envenenada el agua está envenenado todo está envenenado, ¿cómo es posible hacerlo? Eugenio, gracias no queremos entretenerte mucho más tantos gracias Eugenio gracias a ti me, me, me, me, me y saluto a todos amici amigos españoles ah, es bueno que sabéis que la la España está bien que sepáis que parte, que España forma parte par ¿puedo hablar? Eh? Sí, sí, sí la España fa parte de la dei es bueno que se sepa que España forma parte de lo que ellos han denominado la Galilea de los Gentiles en el número uno en el número uno de este año no está escrito en el número uno sí Sí, en el, uno, en el número primero de este año de enero está escrito. Yo elegiré el pueblo que no era mi pueblo. Yo elegiré el pueblo que no era mi pueblo. Yo bendeciré la tierra más allá del río Jordán, la Galilea de los gentiles. Figiria pa parte anche Eugenio que España el pueblo leto. Quiero decir que España puede ser el Giorgio visiterà la Spagna. podría ser el pueblo elegido, de hecho Giorgio que ha tenido los estigmas, ha sido estigmatizado, seguramente visitará en poco tiempo España. La prima città la prima nazione la Spagna. La primera nación que visitará porque se debe hacer así es España. E Eugenio, nos has hecho pensar esta noche. Meditaremos y enseguida seguiremos conociendo más detalles de todo esto que está a punto de ocurrir. Un fuerte abrazo, Eugenio. Gracias, pues tú. ¿Eugenio? Bueno, un abrazo para todos, ha querido decir. Bueno. Teníamos algunos problemas de comunicación. Ahí estaba esa primera conexión del espacio en blanco con Eugenio y, y vamos a continuar dentro de un momento. Ahí estaba esa primera conexión en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, Radio 5, hablando con Eugenio Ciudaducha. Poco tranquilizador lo que nos ha contado Eugenio, ¿no? Sí, bueno. pero perdón no, no mira realista en sí ¿eh? sí mira eugenio le ha tocado lo que nadie o muy pocos han querido hacer y es poner el dedo en la llaga uh -huh. y esto lo afirmo porque lo conozco desde desde el 76 y su mensaje poco poco ha cambiado lo que a mí me sorprende lo que de los que antes le denigraban de catastrofista y, y de pájaro o sea de que era de una persona un mensajero de, de, de mal de mala de mal augurio Eh, me ha servido constatar una cosa muy curiosa, es que cada vez en los medios de comunicación oyes entrevistas a personajes, científicos, políticos, eh, gente con, con estudios, que no dejan de hablar de lo mal que está la situación mundial. Eh, yo en Barcelona sigo la prensa por costumbre y cada día hay un artículo que habla de los problemas de la sequía, de que por ejemplo en Cataluña hay muy poca agua y la poca que hay está envenenada, de la, de la capa del ozono que se está engrandando, han detectado que, la, que el agujero, la capa del ozono de la Antártida se ha agrandado... En fin, yo creo que, que está, se está limitando a decir lo que está ocurriendo Lo que pasa es que él se anticipó y ya. ahora es, es triste realidad Yo lo puedo ver desde otro punto de vista, o se puede ver desde otro punto de vista A lo mejor con todo mi respeto, yo tengo un cierto cariño a Siragusa sí. No sé por qué, pero tengo un cierto cariño Pero a lo mejor está loco, como otra mucha gente Y está contando una serie de cosas que bueno, pues que uno... Se puede imaginar, perdóname, que termine Y como se le decía él en esa, en esa entrevista, en ese... Cuando estábamos hablando Quizá el mundo no ha estado mejor que ahora Aunque tengamos muchos problemas Tenemos un montón de problemas Contaminación, etcétera, etcétera Pero parece ser que nos estamos empezando a poner de acuerdo Te si dando pie que me leas una cosa Parece que nos estamos empezando a poner de acuerdo En que no va a, hacer, va a hacer falta bloques Ni las armas nucleares no van a servir de nada Porque Rusia ya no es un peligro Parece que todo no. comienza a caminar bien Mira, yo creo que el hombre de la calle el... Comete un error se f... Siempre, es eh, un error repetitivo Y es que se fija en la forma Pero no en la esencia Por ejemplo, se dice de que la parece ser que la carrera de armamento se está disminuyendo, sí, y se va a emplear todo ese dinero sí, en pero, sí, pero está disminuyendo en un valor in, muy ínfimo. Y los otros convidados de piedra como Alemania, como Inglaterra, como India que también tienen deterrente atómico, ¿dónde los ponemos? Es que acaso sus misiles no hacen tanto daño. No ha salido a la palestra a la luz pública en los diarios que han encontrado eh, eh, un envío un envío de detonantes atómicos a Irak. Mira. Eh, y, el, ¿Y el terrorismo atómico? ¿Qué, ¿Qué pasa con los residuos nucleares? Eh, ¿No se están utilizando... Eh, no hay un auténtico mercado negro que los compra para fabricar bombas, bombas atómicas? Es que, eh, en definitiva, ¿qué es lo que viene a decir Eugenio y lo que repetimos nosotros, lo que intentamos repetirlo para llevar la conciencia? Estas cosas la gente no se da cuenta o no las piensa. ¿Qué pasa, que viene Maradona y se casa y crea, y crea mucho escándalo y ya se desvía la atención? ¿Dónde ponemos estos problemas? ¿Y los alimentos? ¿Nos están contaminando? A mí lo que me ha llamado la atención hablando de, con Eugenio Siragusa ha sido... Esas profecías que él comentaba acerca de Rasputín. ¿Quién es Rasputín? Mira, ¿Y de dónde ha salido esa profecía? Mira, y atentos porque esto puede ser muy importante. O estos señores están muy locos o hay que ponerse a temblar seriamente. Mira, estas profecías las las ha sacado a la luz pública un, un periodista italiano, Renzo Basquera, que ha publicado un libro que se titula precisamente Las profecías de Rasputín. Eh, nosotros podemos ponerla al alcance de, de quien sea, pero única y exclusivamente la profecía, para que cada uno se saque su propia conclusión. Eh, para lanzar un un dardo a favor de Rasputín diré que por ejemplo Juan Juan 23 en sus profecías refiriéndose a Rasputín hablaba como el mon, como el monje santo Juan 23 escribió un libro No no en eh, las profecías de Juan de, de Juan 23 hay una profecía en la que dice eh, y otros cerca del Neu del Neva que es el río donde supuestamente encontraron el cadáver de Rasputín dice matarán hoy del río finalmente sale ileso el cuerpo nunca encontrado del monje santo Rasputín y sus hijos secretos están rezando en el ar que están rezando en el arca se contarán ¿Qué eh, significa? Eso? Bueno, eh, significa que eh, la, la entidad, o sea, Rasputín está activo y operante. Eugenio ha dicho que no, en su última vida fue Rasputín. Y sus hijos secretos rezando se, en, se contarán en el arca. Eh, yo me considero un hijo espiritual de Eugenio. Puedo ser también un hijo de Rasputín. Eh, la profecía que quería leer, y ya un poco entrando en materia para conocimientos de todos, y que viene un poco a aludir al tema que estábamos comentando antes. Dice, cuando llegue a Roma el hombre señalado en la frente, sonarán las campanas de la paz, pero bien pocos se darán cuenta que quien tira de las cuerdas es la muerte. A buen entendedor, con pocas palabras basta. O sea, que dices que cuando llegue a Roma el hombre señalado en la frente son las campanas de la paz, pero bien poco serán los que noten que mueve las cuerdas de la muerte. Que quien tira las cuerdas es la muerte. que mueve las hecho, cuerdas es la muerte. hecho, tú sabes mm. que la unificación de, de las dos Alemanias, que unilateralmente ha sido llamado, eh, el, el abatir el muro de Berlín, ha sido llamado como el primer día de Europa. Mm. Tú sabes que está generando serios problemas... ...a nivel mundial por los intereses que eso conlleva... Eh, ...había una noticia que trajo un periódico en Barcelona... ...no sé si fue El País o El Periódico... ...que decía que la industria armamentística americana... ...estaba seriamente eh, preocupada... ...porque eh, todas las, eh, todo el comercio de armas... Iba, ...iba a sufrir un serio cambio por la nueva situación... ...o sea, en definitiva, se busca más la guerra que no la paz... ...porque cuando una cosa se quiere, se hace... Y eso está demostrado. Eh, ¿Vosotros creéis que este hombre señalado en la frente puede ser gorbachov Sí. Parece evidente, ¿no? Sí. Además, fíjate, siguiendo la profecía, dice, sútiles engaños se preparan para el mundo entero, porque el ratón escapará al gato y el gato será comido por el ratón. En ese tiempo, las glorias se repetirán rápidamente y se repetirán los dolores. Los césares pasarán como el agua del río y las palabras serán nubes. El hombre señalado en la frente será puesto en el altar, pero cuando deba madurar aún la quinta espiga, que sería el quinto año del mandato de Gorbachov, que se cumple precisamente en este en este año, el hombre señalado será depuesto sobre la tierra desnuda y con sus carnes se hará un banquete. Tú sabes que hay un complot, Eh, gorbachov empieza a ser un personaje muy molesto para la situación mundial eh, por ejemplo el diario el diario italiano el giorno el 8 del 12 del 89 publicó las declaraciones de un alemán que se autoinculpó inculpó eh, diciendo me han pagado para matar a gorbachov y lo que nadie se explica es como un simple ciudadano fue capaz de superar la barrera humana de dos mil guardaespaldas que se le había traído Gorbachev y de apuntar con una pistola estaba a 50 metros de él y él dijo, sentí una voz dentro de mí este alemán dijo, sentí una voz dentro de mí que me impidió disparar, no pude, no fui capaz pero me habían pagado para matar a Gorbachev y casualmente Pudo franquear la, eh, toda la barrera de, de guardaespaldas que protegía literalmente a Gorbachev, ¿no? O sea, eh, Gorbachov, de momento, eh, y esto lo ha confirmado la Virgen y lo ha confirmado genio, está siendo un personaje tutelado por el cielo porque está una, puede hacer una gran labor positiva, pero también él puede caer en la disuasión y puede, y puede cambiar el rumbo. Entonces puede ser que se cumpla la profecía de Rasputín, que de él hagan con sus carnes hagan un banquete, porque empieza a ser muy molesto para mucha gente. Casi nada de lo que acabáis de contar En el quinto año de las piegas Que se cumple en mayo o en junio Como decía Eugenio Serogusa en el 90 Puede desencadenarse una guerra mundial 164 misiles que andan por ahí Y sigo leyendo algo que comentáis en la revista Es Nostradamus eh, En la edición En la segunda centuria eh, Quien dice que antes del conflicto El gran muro caerá Uh -huh. el grande a muerte será puesto muerte muy rápida y triste será llorada y la nave imperfecta, la más grande nadará hacia el río de sangre la tierra teñida el gran muro quizás sea ese muro de Berlín que nadie se imaginaba que pudiera caer de la forma tan rápida como ha caído si sí, tú fíjate que en el transcurso de pocos 100 de poco de poco tiempo los cambios que se han producido Eugenio cuando dio el conocimiento de que se iniciaba para la humanidad el la final de la cuenta atrás dijo también que con cada mes se producirían acontecimientos que cambiarían el curso de la historia e eh, concienciarían a la humanidad nadie en el transcurso de este tiempo ni siquiera solamente ahora atendiendo a las profecías eh vemos que efectivamente todo estaba profetizado, todo se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, eh, imagínate si en este tiempo han, han ocurrido estas cosas, ¿qué no puede pasar de aquí al final de la cuenta atrás que Eugenia había dictado? Mira, eh, te voy a dar otra, voy a dar otra información eh, recogida por el diario italiano La Estampa Sera del 4 del 3 del 90... ...que se hacía eco de una información sacada de primera página del diario inglés Independent... Este, este, este diario había recogido eh, lo que había sido denominado como un ejercicio secreto realizado por el Ministerio del Interior y por Protección Civil que, que puso en marcha, se gastó todo su dinero para poner en marcha este programa en el que se, hacía, eh, se preparaba a la población para el caso de un conflicto nuclear. Dando como origen de este proceso el asesinato de gorbachov diciendo que los agentes más duros del KGB junto con los militares de la, de la, marina, de la marina rusa habían hecho un complot que asesinaban al presidente Gorbachev y que eso provocaba una guerra, una guerra nuclear en cadena. Eh, insisto, si estos señores tienen razón va a haber que empezar a preocuparse. Eh, Antonio o, o Marcos, quienes queráis... Decíamos antes que no hay que meter miedo a la gente, aunque parece ser que está muy grave el asunto, sí. que las profecías están avisando, pero la profecía es un aviso, es lo que realmente es, ¿no? Sí, bueno, el valor de la profecía es de anticipar algo que puede pasar. Yo siempre hago un símil. Por ejemplo, si yo veo a mi, a mi hijo que está tocando cerca de un, de un interruptor de la luz eléctrica, le digo, ten cuidado que te puedes picar, le estoy haciendo una profecía. Está él... Eh, eh hacerla factible o no, o sea, no necesariamente la profecía se tiene que cumplir. El verdadero valor de la profecía es que te anticipa algo que puede pasar. De hecho, si no sería absurdo, no sería comprensible el hecho de que el cielo moviese todas sus potencias para tratar de para tratar de que el hombre llegue a este este este final, a este a esta a este proceso al cual parece que vamos cada más corriendo rápido rápido, ¿no? De hecho, el comentar todas estas cosas son porque son cosas que están pasando que la gente no tiene conciencia de ellos y un poco para que abra los ojos, para que para que vea y entienda y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ya. Y hasta ahora más o menos hemos dicho que eh, rasputín en el cual hay una serie de profecías que hablaban de él, eh, hablamos también de, un, de una persona con la mancha en, en la frente eh, y que cuando se cumpliera el quinto año de rasputín la quinta espiga, que puede ser que se esté a punto de cumplir el quinto año de gobierno de Gorbachev, podríamos estar a punto de vivir una guerra nuclear. Más o menos así. Y ese quinto año se cumple, como decíamos antes, en mayo o junio de este año, 1990. Estamos a... Sí, bueno, lo que... lo que Mira, en, no sé si luego, más adelante en el tema, siguiendo el programa, se tocará, pero puedo anticipar que en el mensaje que la Virgen le dio a Giorgio Bon Jovani el 1 de noviembre del año pasado, la Virgen le anunció, y anunció a toda la humanidad a través de él, de que Rusia podía convertirse o en la máquina de arrastre de toda la humanidad o podría convertirse en el castigo de toda la humanidad, porque en, en teoría eh, es una es una nación atea. Entonces está por ver el proceso que se va a seguir. Si Gorbachev, como máximo mandatario de ese pueblo, no se deja condicionar sigue las directrices que ha iniciado y las ha iniciado muy bien y ha tenido mucho valor porque hay que reconocerle el gran valor que ha tenido ese hombre puede, puede ser un viento de renovación para toda la humanidad está por ver los acontecimientos cómo se van a ir desarrollando hay por desgracia una fuerza que intenta destruir eh, a la verdad siempre se la ha perseguido la verdad siempre se la ha destruido y a todos los que han sido portadores de esta verdad y me remito a las pruebas Gandhi, eh, los Kennedy el maestro de los maestros Jesús el Cristo, todo aquel que ha buscado construir, no sé por qué, pero hay una fuerza que intenta ponerse. Gorbachov no creo que sea el menos. Eugenio Siragusa es otro, yeah. ha sido perseguido y a Gorbachov hay hemos hablado algunas profecías respecto a él y aquí una información un atentado contra la vida de gorbachov que a mí me gustaría que comentarais, que parece ser que salió en un diario francés, creo que es el Figaro Magazine, el 8 del 7 del 89, y lo llaman el misterio del MIG enloquecido, un complot contra Gorbachev, dossier sobre avión fantasma, muchos puntos misteriosos. me gustaría que lo leyerais, porque si esto es cierto, estamos en un mundo curioso. Y bueno, para... lo que hacemos es repetir una noticia que, que ya, como tú has dicho, ha sido dada por un periódico, que tiene sus hechos corroborables y que hay que decir que el poder que quiere abatir a este... ...digámoslo pacifista a nivel planetario... ...es el poder de las armas... ...aquel que quiere controlar y dominar al mundo... ...el poder armamentístico... ...de hecho Gorbachev está dando una serie de... ...de pautas en contra del armamento a lo bruto... ...digámoslo... ¿no? ...entonces bueno, la noticia exactamente... ...es el misterio elmige enloquecido... ...un complot contra Gorbachev... Eh, dossier sobre el avión fantasma... ...muchos puntos misteriosos... ...los puntos son estos, son seis... ...el primero es... 550 kilómetros sin desviarse derecho hacia Lille, norte de Francia. El MiG-23 estaba sin piloto porque quien lo pilotaba se había lanzado poco después del despegue de su base que se encuentra en Polonia, precisamente, y que recorrió tal distancia en línea recta sin encontrar ningún tipo de resistencia. Vamos a hacer una pausa, es decir, que salió de Polonia de Polonia un MiG pilotado, que fue 550 kilómetros, derecho hacia el norte de Francia, porque quizá ya había alguna reunión o algo. O no lo a sí, exactamente, orobachov estaba precisamente en el final de esta línea recta que el MiG describió. Es decir, un avión que sale de Polonia, un avión ruso, sin piloto, que va hacia... La segunda parte, la segu el segundo punto, la defensa rusa lo deja de esperar. Tercero, la defensa de la OTAN lo dejó penetrar por cada uno de sus países sin ningún tipo de resistencia Cuando se sabe que el, el, el paso por el, por el espacio aéreo de un país sin permiso, digamos, de traspasarlo Es siempre perseguido con el peligro de abatirlo, desde luego, claro Entonces, la defensa de la OTAN lo dejó pasar totalmente El cuarto punto, los aliados hubieran podido abatirlo, que es lo que comentábamos Sin embargo, no lo hicieron, lo dejaron seguir Y ahora hay una cosa muy importante ...los MiG-23 no llevan piloto automático. ¿Cómo podía volar entonces? Ah, entonces la sexta. Coincidencia, un MiG que se hubiese extrañado en Lille... ...en plena visita de Gorbachev en país... ...hubiese provocado un incidente de tal amplitud... ...que no solamente hubiera echado a perder... ...el encuentro franco-soviético... ...sino que hubiese puesto a Gorbachev en dificultades... ...apenas hubiese vuelto a Kremlin. Todo esto, volvemos otra vez a las famosas eh, profecías... Volvemos a repetir que las profecías es una previsión de lo que puede pasar y que está en el poder del hombre y de los hombres del poder, el solucionarlo. El que la buena intención prevalezca puede hacer que, volvamos a repetir lo que ha dicho Marcos, pues son palabras de, de la Virgen, que Rusia se pueda convertir como pueblo en, en el originario o conductor de, un, de una ascensión, digamos más a nivel planetario o por el contrario en el brazo castigador que encienda el fuego de una autodestrucción total entonces en nosotros está en evitar esto y principalmente en los hombres de poder y en estos poderes ocultos que son muy tendenciosos en evitarlo, en seguir eh, una pauta que sea positiva aparte quiero hacer una pequeña, si todavía tengo tiempo, uh -huh. observación eh, confidencialmente se ha conocido... Eh, ...que eh, Gorbachev lleva impreso en su organismo biológico un artefacto, un chip, como se quiera llamar... ...que en caso de ser atentado dispararía eh, todos los misiles que tiene la Unión Soviética... ...y provocaría automáticamente un conflicto atómico. Muy fuerte eso lo acaban de decir, y estábamos hablando aquí a micrófono cerrado... Eh, ...¿dices que gorbachov cuando sale de... de Exactamente, de ejecución... él tiene como pauta personal, supongo, a nivel de dirigente... Eh, cuando sale de Rusia no deja nadie encargado a nivel de, de responsable de allí de hecho con eh, digamos el sacrificio por decirlo así o la matanda el asesinato de este hombre se crearía un vacío de poder inmediatamente que crearía incluso una una desestabilización a nivel del, de la misma nación rusa ya. yo le estoy preguntaba al micrófono cerrado que quién les había dicho esa información de que Gorbachev llevaba un artefacto para que en el caso de que un atentados se dispararan los... y yo te lo repito al micrófono sí, abierto hay que decirlo para que se sí, se sí, perfecto. porque Además, esto puede ser, puede ser muy válido o puede ser o no puede ser Hijos, si todos estáis locos totalmente justo, desde luego si nuestra locura es algo efectivo y sirve para salvar o para concienciar a la gente yo abogo por una locura sana y constructiva, de todas maneras esto fue comunicado a, a Eugenio por estos seres que se han denominado siempre ángeles en el pasado y que ahora redimensionamos y llamamos extraterrestres habría mucho que hablar y vamos a seguir haciéndolo en un momento, vamos con la segunda parte de nuestro programa y ahí tenemos un montón de llamadas que dentro de un momento vamos a dar paso Vamos a ir a eso A la segunda parte que parece cambiar un poco de onda Pero que va a seguir tratando de averiguar estos ángeles extraterrestres hoy Pues Vi una señora Toda vestida de blanco Una señora llevaba una banda azul Y una rosa de oro en cada pie Nunca en mi vida había visto nada tan hermoso Venga ya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 Apariciones de la Virgen, la Gran Señora Se han dado a lo largo de la historia En Lourdes, en Fátima, en Garabandal Y junto a estas apariciones, mensajes, contactos y algunos portentos Parece que la historia se repite una vez más lo curioso en esta ocasión es que podremos hablar en directo con algunos de los seres que dicen haber vivido esta experiencia, experimentando algunos de ellos incluso un fenómeno de estigmatización en sus manos. Para contarles esta historia, además de nuestros invitados en el estudio, viajaremos al encuentro de Filippo y Giorgio Bongiovanni en Italia. antes de irnos hasta Italia de nuevo a mí me gustaría preguntaros con todo el respeto del mundo ¿qué pinta la Virgen en todo esto? volvemos de nuevo tenemos que volver a hacer mención infinitamente siempre hacer mención a los eventos sucedidos en Fátima en Fátima se verificó un hecho que fue el milagro del sol miles de testigos en uno de, de los encuentros de Lucía dos Santos con esta sublime señora eh, el sol bajó debajo de las nubes ¿Cómo, o sea es algo increíble, no puede ser o sea eso es un hecho astronómico imposible de verificarse vamos. o sea es que es imposible con todas las letras en mayúsculas. El Sol, según los testigos que estuvieron allí que no lo podrían llamar de otra manera, se movió en zigzag, quebrando todas las leyes de transporte a nivel aéreo y después giraba sobre sí mismo cambiando de color ¿qué puede ser eso? eso solo lo puede hacer un disco la asociación esto la, el, la asociación non siamo soli tiene en su poder un hecho que acare, que acaeció hace tiempo poco tiempo relativamente en Borello en Italia allí también esta sagrada señora se ha manifestado y allí ha hecho evidente ante las cámaras fotográficas y cientos de testigos el hecho del milagro del sol son siete instantáneas creo recordar en las que un trazador magnético asume el exactamente la misma imagen que el sol perdón, un trazador magnético es un ovni padre? es un disco, sí, un disco. lo que pasa es que ya no son ovnis porque no son objetos volantes no identificados, no, ya los, minist los ministros y eh, los ministerios de defensa ya lo han localizado bien se llama ovni para ser más cómodo ya. y más, más eh, no normal a nivel humano pero la, eh, la, eh, lo que es objetivo es trazador magnético van por líneas magnéticas un trazador magnético realizó ese milagro del sol uh -huh. volvemos de nuevo en Garabandal repitiendo lo que Marcos ha comentado antes le preguntaba Conchita a la Virgen ¿Qué son esas bolas luminosas que vemos por la noche y ella son los vehículos en los que vengo a encontraros en mm. Fátima el cura de las crónicas de Fátima decía del, del sol que bajó decía es el vehículo en el que la Virgen viene a encontrar a los niños mira yo quería yo me imagino que quien esté siguiendo el programa desde que ha empezado se están rompiendo prácticamente todos los esquemas Estamos rompiendo eh, algunos Sí, sí eh, mira, la verdad eh, es propia e individual de cada uno eh, Tratar de... de yo puedo dar la explicación, de hecho voy a intentar lo mejor que sé y lo mejor que me va a salir Si puede, brevemente, porque acabo sí, de ver y vuela Mira, eh, la Virgen es el habitáculo perfecto del amor, pero del amor con A mayúscula No hay ningún ser que esté haciendo más por intentar sensibilizar a esta a esta humanidad la Virgen se la ha visto llorar lágrimas de sangre ha aparecido de mil y mil formas para concienciar a la humanidad eh el por qué hay una relación directa la presencia ovni en, la, en el, los planetas del, eh, los cielos del planeta Tierra busca sensibilizar la conciencia del hombre o sea, que el hombre sea capaz por sí mismo de desarrollar esta fuerza que salga de su interior para cambiar nuestra situación que es muy caótica pero a partir de nuestra, de nuestra propia acción la Virgen ha buscado estimularlo en mil y mil formas hay una relación directa entre la, la Virgen y los platillos volantes para poner un ejemplo Miguel Ángel Poblete un vidente en Chile que ha tenido que luchar y tiene que seguir luchando mucho para no ser manipulado y condicionado por el poder eclesiástico eh, le apareció en la mano, en uno de sus éxtasis la palabra OVNI, y cuando le preguntó en su inocencia, ¿qué son? ¿qué es esto? OVNI dijo si leéis palabras textuales de la Virgen en el mensaje o sea, lo puedo documentar fácilmente la Virgen dijo, dice, si leéis la Biblia, veréis que los ángeles tienen alas, pero no esas alas que os habéis imaginado, sino otras, en las que vienen a visitaros, y las que vengo yo también Muy breve que vamos a ir enseguida a Italia de nuevo Ella ha venido a darnos una amonestación de amor Ella ahora ha dicho que deja de, de hacer su trabajo y da lugar y da paso a su hijo Su hijo trae la justicia Las advertencias a partir de este tiempo serán muy duras para todos ¿eh? Ahí está ese ese aviso Vamos de nuevo a conectar con Italia donde nos van a contar otra curiosa historia esta noche en el centro del espacio en blanco hace un momento hablábamos con Eugenio Siragusa en Nicolosi en Catania y ahora nos vamos hasta Portosan elpidio donde está Filippo y Giorgio BonGiovanni esperándonos. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buonasera a tutti. ¿Cómo estáis? Bastante bien, entro todo lo que cabe, Miguel. Eh, hay que decir que Filippo habla perfectamente el castellano y que va a traducir lo que la experiencia que han vivido que ha vivido su hermano Giorgio. Eh Filippo, me gustaría que nos contarais un poco qué es lo que ha ocurrido. Mira, yo simplemente te hago una presentación y luego dejo la palabra de mi hermano. Nada más que decirte esto, Miguel, el tiempo es tirano, ya sabes, se necesitaría más tiempo para comentar todo lo que ha ocurrido. Pues ya sabes muy bien que a lo largo de 40 años el contactado más grande de todos los tiempos, Eugenio Siragusa, ha hablado bien de todo lo que está ocurriendo a esta humanidad. Entonces, así para entendernos, daban dar un signo muy claro entonces eh, como en este programa estamos yo como mi hermano y se esperaba esta esta comunicación esta comunicación se tuve tuvimos en fátima más concretamente dos veces una vez mi hermano recibió las estigmas no claro que todo el mundo puede ver más ahora hemos editado un boletín donde hay más de 15 fotos donde esta ...claros para todo el mundo, para toda la humanidad. Veo más que nada que la humanidad tiene que tomar conciencia que verdaderamente... ...que no ponemos las cosas en su justo sitio, la autodestrucción ...la humanidad, Inevitable. ¿eh? F... Ahora voy a dejar la palabra a él. Sí. F... Él va a entrar más en particular y e yo voy traduciendo todo lo que él va diciendo. Y además, si hay alguna cosa, añadiré lo que, lo que es necesario. Felipo, tenemos algún problema de comunicación, se corta la palabra. Vamos a intentar ser breves con esta, con esta conexión y tratar de enterarnos de lo que ocurrió. Os pido brevedad al contarlo. Ah. Adelante, Giorgio. Ah. Ibai. Eh, buenas tardes a todos. Muy buenas noches a todos. ¿Qué ha sucedido esto. A mí me ha ocurrido esto. En síntesis, muy en síntesis. Voy a decir una síntesis de lo que me ha pasado. Ho avuto dell'esperienza del dei contatti in estasi con la Madre Celeste con Gesù Cristo. Io ho ottenuto una serie de contactos que más bien se identifican en un idioma humano y trascendente con Gesù Cristo, con la Virgen y con Jesús, el Maestro. So? la Madre Celeste exactamente me ha ordenado Exactamente el año pasado la Virgen me ordenó de ir a Fátima conmigo Con uh, mi fratello Filippo Y e, e, e de visitar en el monasterio de Coimbra, suor Lucia dos Santos Y de visitar en el monasterio de clausura que está cerrada allí, la monja Lucia dos Santos En este monasterio, a Coimbra, no un poco lontano de Fátima En este monasterio, no muy lejano de Fátima e noi siamo andati per compiere l'ordine que la Madonna mi aveva dato. Emo stavo allí a hablar con ella para cumplir la orden que nos había dado. Si tratava di questo. Se trattava desto, de di invitare la madre celeste, de invitar Lucia para orden de la Virgen di seguirci a noi come discorso de seguirnos a nosotros a nivel de verdad, de discursos que llevamos adelante de divulgar en todo el mundo el mensaje de Fátima que ley y de divulgar en todo el mundo el mensaje de Fatima que ella con el papa lo posegono y desvelarlo a toda la humanidad. que el papa y ella misma ya lo poseen, lo tienen guardado y claro, de darlo a conocer a todo el mundo. El és unatge de Fàtima. El tercer secreto de, de Fátima hablo concretament. Se lei mi disse la Madonna. Se la virgen me dijo: se ella se Lucia si rifiuta aquest'invi que io faccio través di te. Se, eh, ella va a rellazar la invitación que io hago por medio de ti. Allora recatevi a Fatima Entonces tenéis que marchar enseguida a Fátima. Dove io attraverso di te farò un prodigio Donde io, por medio uh, tuyo, que tu vas a ser mi instrumento Yo voy a ser un prodigio Nello stesso punto dove io sono apparsa nel 1917 En el mismo sitio donde yo he aparecido en el año 1917 E infatti il 2 di settembre del 1989 dello stesso anno. Por eso il 2 di de settembre dell'anno 1988. Si come Lucia di Fatima. 9, 1989, 1989, pardon. 9, sí. Lucia di Fatima. A me a mio fratello Filippo ci disse chiaramente di no. Lucia dos Santos me dijo personalmente a mí e tanto a mi hermano nos dijo claramente che no. No, no lo divulcó porque enlemán y de la autoridad de la que yo no puedo divulgar el mensaje de Fátima porque está en las manos del santo padre el santo padre supera el bolero de madonna y yo os puedo decir así decía luchado Santos que el querer del santo padre aún es más de la virgen y ahora no naturalmente no me siento con ley el nosotros no estando de acuerdo con ella, ¿siamo andati a Fátima en questo caso sono andato solo dopo el 2 de septiembre? En este caso mismo, cuando ella eh, ya rechazó totalmente nuestra invitación, yo solo estuve el 2 de septiembre otra vez en Fátima. Insieme soltanto a Giuliano Mourinho e all'ingegner Ramón Mourinho. Bueno, a mí me siguieron para dar testimonio de todo lo que iba a pasar. Dos personas Un matrimonio, que es además colaborador de, de Eugenio Ziraguzas y tantos de nosotros, que se, que viven en Vigo, son los señores Mourinho, Juliana y Ramón. ¿Y cuáles han asistido en directo? Eh, ellos asistieron directamente. A, a mi éxtasis con la Madonna. Ellos asistieron directamente a mi éxtasis que tuve con la Virgen. En el momento en que yo recibí las estigmas, ellos eh, lo han fotografiado. cuando yo recibí las estigmas ellos pudieron tomar testimonio fotográfico. Enfatti, yo en ginocchio nelle mie mani in mezzo piazza di Fatima hanno cominciato Yo estaba de rodilla, estaba en éxtasis, eso lo puedo decir porque me lo contaron ellos eh, tomaron foto y ya se ve muy claramente en el testimonio fotográfico cuando yo estoy recibiendo las estigmas. E la Madonna mi disse: E la Virgen Maticho, questo è l'ultimo prodigio che io faccio attraverso la sofferenza per volere di Gesù Cristo. Esto me dijo la Virgen, este es el último prodigio que yo hago por un querer de mi hijo, y es el último que doy a la humanidad por medio del sufrimiento. Portate questo testimonianze in tutto il mondo. Tenéis que llevar a todo el mundo este testimonio y además hablar de la desobediencia de Fátima. Exactamente. E e inoltre mi ha detto e aun más me añadió che que questo segno è stato dato per dal gloria all'opera di Eugenio Sirogusa. Este signo es un aval muy claro para dar gloria a tutta la operatività di la obra che a lo largo de 40 años Eugenio Sirogusa lleva en el mundo. E de un segno di consolazione per coloro che avevano realizzato la verità, És iso un segno di consolación para tutta aquellos che habían realizzato nella profondità de se sí stesso este mensaje demonimento ver que la y un signo de amonestación para todos aquellos que no habían aún realizado este mensaje infatti por, por eso con chap andare por el mundo por eso nos dijo de ir para todo el mundo costado ver que enlemán y per perfecto por eso yo llevo la, los estigmas solo en las manos en no los pies no porque claro hay que ir Por todo el mundo la nación que estará visitada también acompañado también a fra fililipo en la primera nación el primer país que tendrá que ser visitado para nosotros será, españa la españa no. sa ¿Sí? sabemos que dentro de poco vais a estar aquí en españa no tenemos una muy buena comunicación con vosotros ha habéis contado ya un poco la experiencia en un momento vamos a conectar con el matrimonio mauriño en Vigo Io sí. non quiero que nos contéis acuerdo, sí. No quiero que nos contéis mucho más, quizá emplazaros para cuando vengáis a España. D'accordo, Giorgio dice questo che que in pratica il tempo ormai sta senendo, no? Lui già ha avuto un quadro tutto chiaro di quello che que noi stiamo dicendo. Purtroppo a livello telefonico hanno molti disturbi, allora Miguel si vuole riservare di fare poi anche un contatto telefonico per questo tempo che que gli rimane con Ramon e Giuliana. Va bene. Dire, se lui è la última cosa que quería decir, si él es de cosa, Miguel, si estás de acuerdo, queremos añadirlo. Bienísimo. Adelante. Posso? Sí, Giorgio, va. Allora, la prima nación que será visitada por nosotros será la España. Ya, como, como he dicho, la primera nación que tendrá que ser visitada por nosotros será el país de España. Para mostrar este prodigio celeste. Para dar, de, para dar de conocer a todo el mundo, a todo el país, este signo que llevo en mis manos. E si hecho solamente... Y esto se verificará solamente... Occurirà, sí, simplemente, se sí, solamente... Se ha la voluntà uh, del figlio, non si anteporrà quella del padre. Claramente, se ha la voluntà dell'hijo, non si va anteponere la voluntà del padre. Che vuol dire questo? Eh, vuol, dire questo. Vuol, sí. di sí. vuol dire che il no, non andrò in Spagna... Non vamos a ire in Spagna... ...se vuole essere preparata una storia antica. Se vuole ser preparata una storia antigua. Que a lo mejor pueden ser crucificados otra vez los testigos o los hijos que llevan adelante este mensaje del poder claramente del poder que en este momento es lo es potentísimo miguel lo hemos... no, no, no si esto no va a ocurrir no visitaremos la españa entonces la nos nosotros podemos visitar tranquilamente Todos los países de Hispanoamérica. Altrimenta y no castigados. Si no, claramente va a ser un castigo muy grande para todos ellos. Y aspeteamos aquí en España, <coughs> perdón, los dos. Con gusto, Miguel, <coughs> cuando tú quieras. Un fuerte abrazo para los dos. Vale, un muy fuerte abrazo, Miguel, y bueno, pues, cuando tú ya sabes que hay cosas, nosotros estamos siempre disponibles para darte a conocer la voluntad que en estos momentos... Yo creo que todo el mundo tendrá que, que tomar conciencia de todo eso. ¿eh? ¿Eh? Miguel, conoces, ah, yo, bueno, chao Miguel, espero te conozco, estoy presto. Anque yo, chao. Un muy fuerte abrazo. Un fuerte, fuerte abrazo, Anqueperte. Y a ver si nos podemos encontrar. Nos encontraremos en España, gracias a los dos, un fuerte abrazo. Vale, hasta siempre. Espacio en blanco. Un viaje hacia las nuevas dimensiones. España, Radio 5 Ahí estaba esa comunicación con Italia Perdimos disculpas porque a veces sonaba un poco raro Y no voy a dejar que hablen nada nuestros invitados aquí en Madrid Vamos a irnos hasta Vigo Para seguir hablando con gente que vivió este fenómeno Que le sucedió a estas personas, a Giorgio y a Filippo Bon Giovanni vamos con esa otra conexión conmigo y luego trataremos de sacar conclusiones es la primera vez en el nuevo horario del espacio en blanco Branco estamos casi dos horas con un primer tema espero que a vosotros os estéis cómodos y a nuestros oyentes que siempre decían que a última hora teníamos prisa espero que también les guste este, este nuevo horario vamos con esa conexión conmigo nos están preparando esa conexión yo no creo que nos contarais nada quizá aclarar un tema que ha surgido por aquí que ha dicho Giorgio y que ha dicho incluso también Eugenio Serabusa, la galería de los gentiles, ¿qué significa? Sí, es cierto que es, un, es un, una denominación, digamos, bíblica, y denomina a aquellos seres que, digamos, están predispuestos a recibir ciertos valores o a asimilar ciertos conocimientos que vienen vertidos de estos seres. Porque está claro que, desgraciadamente, no toda la gente está predispuesta a entender este mensaje, ¿no? Solo hace falta un poco de buena voluntad. Uh -huh. y es cierto que lo que ha comentado Eugenio, que España forma parte de la Galilea de los Gentiles y como dato que ha reseñado eh, Marcos, el 76% es que ha publicado el periódico La Vanguardia de Cielos <coughs> la vanguardia de la gente que entiende que la, ser, la vida extraterrestre, los seres extraterrestres eh, existen y además nos visitan Mira, en la Biblia, el, en la Biblia se puede leer Dice, yo elegiré a un pueblo que no es mi pueblo, más allá de las, de las riberas del río Jordán. Allí haré prodigios y me manifestaré con potencia. ¿Ese, Entonces... pueblo, ese pueblo es España? Lugar, es, España. Es, el, es el alma latina Que es el que está más abierto Más sensibilizada Porque la recepción de la verdad es, eh, es un valor interno Es un valor genético Lo que Eugenio ha denominado Por voz de estos seres La genética genia Que te saca fuera De los, eh, de los valores dimensionales En los que normalmente nos movemos O sea, te predispone a la aceptación O sea, vuelve un hombre cósmico abierto Mira. sin olvidar también toda la habla latina, latinoamericana también incluida ¿eh? vamos con esa conexión que tenemos conmigo para ver qué ocurrió ahí en Fátima y seguimos viajando esta noche en el espacio en blanco de Italia volvemos a España y nos vamos hasta Vigo donde está Juliana y Ramón Mauriño buenas noches Juliana ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, gracias por estar ahí esperando nuestra comunicación. Y nos contaba Filippo y Giorgio que vosotros habíais sido testigos de lo que ocurrió en Fátima. Exactamente. Nos gustaría que nos lo contarais brevemente. Pues el día 2 de septiembre, eh, yo y mi marido acompañamos Giorgio a Fátima. Eh, antes de llegar en la plaza, mientras bajamos para ir a la plaza donde está la encina... Eh, Giorgio se quejaba de que le dolía, dolían las manos Y eh, movía los dedos porque le molestaban las manos eh, Cuando llegamos a la plaza a las 12 y cuarto Giorgio entró en éxtasis Y eh, se cayó, y tenemos una foto de él Se cayó al suelo con unas rosas que tenía en los brazos Y vimos cómo empezaban las estigmas a formarse y a sangrar Ahí hemos llamado la atención de la gente que estaba ahí para que viniese a ver, para que fuesen testigos de lo que estaba pasando, pero absolutamente nadie nos hizo caso. Aparte una señora con un niño, ahí había por lo menos dos mil personas y absolutamente nadie creyó en lo que estaba sucediendo. Y nos tomaron por locos, por por drogaditos por, por lo que fuera, menos... Pero nadie ha reconocido lo que estaba Realmente sucediendo Sin embargo, Juliana, hay fotografías de todo ello, ¿verdad? Exactamente, nosotros tenemos fotografías De todo eso ¿Y después qué ocurrió? Él fue, entró en trance y parece ser que estuvo en contacto Con la Virgen y con Jesucristo Con la Virgen estuvo en contacto Exactamente ¿Vosotros sentisteis algo especial en ese momento? Eh, nosotros, claro que sentimos algo especial Yo tenía una emoción muy grande interior Pero mi Mi gran mi gran afán era de que la gente se diese cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y que reconociesen que ahí estaba sucediendo algo como en el año 1917, uh -huh. cuando ella apareció a los tres pastores exactamente en el mismo lugar. Pero, uh, te digo, nadie quiso... nadie... todo el mundo era insensible totalmente. Ya. ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia, Yoliana? Duró uh, media hora media hora. Al cabo de media hora la Virgen dijo a Giorgio que ya eh, no había nada que hacer, que la gente que estaba allí estaba completamente muerta y que todo lo que ella podía hacer o decir, porque estaba dispuesta a hacer un prodigio en Fátima, delante de todo el mundo, pero como nadie eh, estaba sensibilizado dijo a Giorgio, no sirve de, de nada absolutamente de nada, entonces no haré nada y Giorgio se reincorporó Ya, ¿y le seguían sangrando los estigmas, las manos? Sí, sí, claro, sí. no solo que seguían sangrando, sino que seguían abriéndose. Yo he visto cómo eh de la palma de la mano se abrió sobre el dorso de la mano. Sí. Exactamente como cuando se va metiendo un clavo, y que el clavo llega por el otro lado, uh -huh. y que se abre, ¿no sabes? Ya. Pues eso lo he visto yo y mi marido, lo hemos visto los dos, y luego algunos... Eh, Amigos nuestros que están aquí en Vigo lo han presenciado también cuando hemos llegado a Vigo con Giorgio. Ya. Eh, Juliana, si me permites, pásanos a tu marido que vamos a hacerle otras cuantas preguntas a él. Ahora mismito. Gracias. Sí. Ramón. Sí. ¿Tú cómo viviste la experiencia? Pues mira, eh, yo te tengo que decir lo mismo que te comentó Juliana y lo que ha sido más más una de las cosas más sorprendentes es la indiferencia total de la gente ante un hecho de tal trascendencia. Eh, la gente parece que, que que no le interesaba nada que la sacase de sus cosas, ¿no? Sí. Y allí estaba, eh, con los estigmas en las manos, eh, que se empezó por la palma de la mano y en, la, en el dorso empezó a salir un promontorio como una punta, y que poco a poco se, después se abrió completamente, es decir, que fue algo que todo el mundo pudo ver y, y dar y dar reconstancia de ello pero que nadie ha querido absolutamente y también la agilidad de los guardianes de, de, de allí de, de hacer desaparecer todo o sea que estuvieron muy muy prontos a intentar pues que no aquello no quedara no nada y él, que no se supiese y a llevarlo a sacarlo de allí cosa que nosotros no no dejamos hacer porque ellos querían llevarlo diciendo que estaba, pues pues no sé, que yo creo que estaba loco y que era, estaba drogado, ¿lo sabes? Ya, y la experiencia de trance y de visión de la Virgen, ¿media hora dices que duró? Contaba tu mujer, me parece. Aproximadamente. Ya. Aproximadamente. ¿El motivo de todo ello cuál era? ¿El motivo de? ¿El motivo de que sucediera todo eso en Fátima? ¿Era una especie de aviso, el quizá como contaba la Virgen que iba a hacer un prodigio para avisarnos, quizá por última vez? Bueno, yo no sé si es por última vez, lo que sí, Giorgio ha explicado muy bien el porqué y el porqué estuvo allí, el porqué fue allí y, y porqué la Virgen eh, quería hacer ese prodigio. Yeah. Quería hacer el prodigio para el sentido. Si la gente era sensible y era capaz de entenderlo, pues entonces ella podría hacer algo por la humanidad, si no, lo no puede hacerlo. La conclusión que vosotros habéis sacado de esta experiencia es quizás esa, que no estamos sensibles, no estaba... ¿No estaban aquellas personas sensibles a este tipo de cosas? Bueno, ya no es una consecuencia, es una constatación total yeah. Es que eh, la insensibilidad fue total y absoluta Porque avisábamos a la gente que estaba por allí Es que absolutamente es como si tuviesen miedo, como si escapasen Como si tuviesen miedo de enfrentarse a esa realidad yeah. O sea, pero la gente era un, algo que si no se vive, no se puede creer Porque es la mínima curiosidad de cualquiera Ante un hecho anormal, posible, a ver qué es lo que sucede Es que no, es como si fuese, pero como si tuviesen miedo Ya. Pues a la gente Y además una, una insensibilidad total y absoluta Y a vosotros, a Juliana y a ti Ramón ¿Para qué os ha servido esta experiencia? Pues nos ha servido para confirmarnos eh, En lo que nosotros creemos Y en lo que nosotros sabemos eh, Hacia dónde va la humanidad ¿eh? Y que no quiera hacer nada para cambiar este rumbo No, no voy a preguntar nada más Gracias por contarnos esto Gracias a vosotros Un fuerte abrazo para ti Ramón y un beso para Juliana Gracias Hasta luego El tiempo se nos está terminando a pesar de tener más tiempo esta noche. Muy curioso todo lo que contaban, una serie de testigos que vieron como Giorgio y Filippo Bon Giovanni vivían esa experiencia. era fue Filippo el que vivió el fenómeno del Giorgio Giorgio, Giorgio, Giorgio. Giorgio, perdón. Yo he visto alguna fotografía, se ve como tiene todas las manos ahí. Mm. Sigue todavía con ese... Sigue con los estigmas y es más, todavía, eh, tú eres, eres testigo de haber visto las fotos. La yo también tuve, gracias al cielo, como siempre decimos, mm -hmm. eh, oportunidad de ver y ser testigo también del proceso de los estigmas de Giorgio al venir a hacer puente aéreo aquí a, a Madrid. Eh, de hecho, en sus estigmas, eh, cuando él sangra siempre aclara de que es que son las potencias celestes que quieren dar algo a conocer. De hecho, sus estigmas han formado la sangre cap caprichosamente, que, aunque no, eh, aunque no casualmente, sino causalmente, la forma del de, eh, Sol, la forma del Alfa y el Omega, y la forma mucho más impresionante eh, del símbolo visto ya en distintas naves, que es el símbolo de Humo. Estamos viendo las fotografías Hay sí. que apuntar ese dato, del símbolo de humo Es muy importante Yo no sé si será por la misma razón Nosotros estamos efectuando una investigación Que parece que se está probando No voy a bancar nada <risa> de poco, Decreto usan, profesional no. eh, A mí me parece increíblemente importante todo eso Yo digo, vos estáis absolutamente locos Y, y como dice alguna oyente, en la Biblia también nos avisan que vendrán mmm, lobos con piel de cordero. Sí, y además se dice, por sus frutos lo reconoceréis, aquel que intenta imponer algo o que intenta a toda costa gobernar con poder psíquico o físico a alguien lógicamente hay que defenderse y ser consciente de ello la gente tiene que ser crítica en ello ¿eh? mira la revista más allá de este mes trae eh, la entrevista a uno que dice que es eh, Jesucristo y que dice que todo el mundo va al Padre a través de Él o sea bueno, los tiempos están la batalla de Armagedón está en pleno apogeo las fuerzas del bien contra el mal está cada uno identificar dónde está uno y dónde está el otro Curiosamente también después de esa experiencia que se vivió en Fátima, después de esa prueba de los estigmas que muy, casi, bueno nadie, según si nos en esa experiencia, quiso hacer caso, eh, parece ser que Giorgio tuvo un trance y vio a la Virgen. Es, perdón, oh, no fue exactamente en Fátima, sino que fue en, por, en Porto San Giorgio el 1 de noviembre del año pasado. En Porto San Telpidio, el 1 de noviembre eh, del año pasado. Bien, en esa ocasión la Virgen dio un mensaje que en un momento vamos a conocer, ¿verdad?, Nos lo va a leer otro de nuestros invitados. Vamos a pedir que... Atentos, ese es el mensaje que recibieron en Porto San Elpidio el 1 de noviembre de 1989. Cuando Giorgio salió de la éxtasis y se pudo recuperar, hizo el siguiente comentario. Me apena por aquellos que no creen, pero este es el mensaje. He visto salir a Miriam de una campana de cristal luminoso. Miriam es la Virgen. Exactamente. Sí. Ella así se define. Ella, ese es el nombre que ella que dice la Virgen está triste y me ha dicho esto mi tarea ha acabado no me habéis creído los hombres de este mundo los potentes y los débiles y los débiles que se han dejado hecho condicionar por los potentes son responsables de la muerte de millones de niños que mueren cada día bajo vuestros ojos y vosotros permanecéis indiferentes lo he intentado de mil modos con mi santo amor y con mi misericordia invitándoos a la oración y sobre todo a las obras Pero no me habéis creído Pocos son aquellos que han sido señalados Y se salvarán si perseverarán Afrontando con fe los eventos futuros y próximos Seguimos con ese mensaje Hoy, yo, Madre Celeste Desde ahora dejo libre el brazo de mi hijo Para que os golpee Porque con la justicia y el castigo Podréis enmendaros y arrepentiros Para nada ha servido mi amor, y por tal razón el Padre Sol me reclama. Aquello que he profetizado en, en Fátima entra en plena realización. Esperaos desde hoy hasta el final de la cuenta atrás, terremotos, guerras, hambre, pestilencias. Mi mirada se dirigirá hacia otros lugares porque vosotros, que fuisteis el pueblo de mi hijo, habéis renegado de nuevamente. Si Rusia se convirtiera, sería la guía del nuevo pueblo. Si no se convirtiera, el Padre se servirá de este pueblo ateo para destruiros. Sé que os mofaréis de este instrumento mío que os habla en este momento, lo sé. Pero vosotros decís en la tierra, ríe mejor quien ríe el último. Yo reiré por la alegría de los pequeñines que se salvarán y lloraré por las lágrimas de sangre por vuestra muerte segunda. No puedo hacer nada más por vosotros. Hoy dejo la palabra el verbo y los acontecimientos cargados de justicia a mi hijo Jesús. Adiós a todos. Retorno con gran dolor, porque vine humildemente, pero no me habéis creído. Os habéis dejado engañar por Lucifer, por los templos hechos de piedra y por los potentes que se sientan sobre ellos. Adiós. En aquel momento mi tristeza ha sido grande. Este es el comentario de Giorgio porque la madre ha llorado lágrimas de sangre por nuestra culpa y Jesús me ha dicho perdona, ¿tuvo aparte entonces del trance con la Virgen, también con Jesús? entonces estuvo también Jesús en aquel encuentro y le y le dio también otro mensaje es el siguiente hijo, he regresado como, como os había prometido, he retornado anúncialo a to, todo el mundo aquel que me había preparado el terreno, Juan el apóstol, bendito sea Descompondré la muerte, la mente de los potentes Y haré tremar la tierra para castigar a todos Desde hoy empieza mi visitación sobre la tierra Todavía no podéis verme Pero cuando los tiempos se cumplan Me manifestaré con gran potencia y gloria Y entonces habrá llanto y rechino de dientes Vuestra obra obra hoy se cumple En este pueblo que ya no es mi pueblo sólo quien se arrepienta verdaderamente en el corazón se salvará aquel que se sienta en el, sobre el trono de Pedro debía de ser mi vicario ¿dónde está hoy? y aquí esto, hijito mío es el poder que yo abatiré porque el hidra, el anticristo se ha sentado sobre mi trono y yo lo levantaré de él con estos estigmas acusaré al anticristo sabedlo Y no intentéis detener a mis instrumentos porque no hay más corderos que sacrificar. Este día, ya programado hace tiempo, ha reunido a mis señalados iluminados por la luz del consador prometido. No tocarlos. Cristo, Cristo. La a la música, los potentes perdona, les que te corte la música entraba <risa> A los potentes les digo, contar vuestros días porque el espíritu de mi madre que es la tierra sacudirá a vuestros fundamentos. Sabedlo el gran mazazo que se aproxima a la tierra exactamente dentro de 22 meses, actualmente en el marzo del 90, destruirá a todos los perversos, los asesinos de la vida, los creadores de guerras, los engañadores, las religiones, el poder político y sin embargo y salvará sin embargo a mis parulitos. Sabed esto. Además os recuerdo aún otra cosa que no habéis nunca querido creer. Se salvarán aquellos que crean sin ver, porque vosotros habéis visto mucho. Hasta pronto, hijitos. A ti y a todos los señalados digo, preparaos porque os quitaréis el polvo de los zapatos y partiréis hacia nuevas tierras, nuevas riberas. El número de los señalados se ha cumplido. Aquellos que se arrepientan a través del castigo podrán convertirse en señalados. Hasta pronto. ...estaba diciendo aquí al micrófono cerrado... ...que nos quedan solamente tres, cuatro minutos... ...y que les voy a decir ya... ...dejar de decir pocas cosas porque... ...bueno, está bastante claro el lecho de... Si, ...si es cierto todo eso... ...solamente hay una cosa que me preocupa... ...bueno, entre, entre las muchas que me pueden preocupar... ...ahí dice que la Virgen nos deja... ...y que viene el brazo justiciero de su hijo Jesús y es una especie de aviso pero muy fuerte como para decir van a empezar las catástrofes, terremotos, etc. Bueno, viene a confirmar lo que ya la misma Virgen, en la ceneste madre Miriam, anunció que era vandal, que pronto dejaría libre el brazo de su hijo. Pero no es tanto para hacer castigo, en el sentido de la palabra, sino para saciar la sed de los justos, porque hay muchos que están siendo oprimidos y claman justicia al mundo. En la sociedad, la humanidad, la tierra, este cáncer que está en el universo no puede seguir así, no tiene que seguir así. ¿Quieres decir algo? Sí. Y quería añadir que si todas estas advertencias... ...y todos estos puestos de aviso de justicia... ...se están dando a la humanidad... ...es porque precisamente ella... ...que no es la dueña de la morada que habita... ...porque no es dueña de la morada que habita... ...es precisamente es ella la que está destruyendo... ...la morada planetaria que tenemos... ...y no es nuestra... ...nos la han dejado en un arrendamiento... ...y debemos de cuidarla... ...si nosotros, como bien Eugenio Siragusa... ...consciente de todo el hecho que hay... ...estamos contaminando el agua, la tierra... El, el aire, los alimentos ¿qué podemos esperar? Tenemos que pedir perdón porque a pesar de tener dos horas para ese primer tema se nos ha quedado escaso Una de ellas nos dice que otro contactado también parece ser muy importante, si esto paz que nos ha visitado algunas veces Él no habla de catástrofes, los extraterrestres con los, que él, con los que ellos están conectados no hablan de esta forma tan catastrofista Aunque bueno, también tiene una parte, un tinte de, de advertencia, etcétera Y mientras que Eugenio se la usa así, ¿qué ocurre? Aвтоrenido la pregunta. ¿eh? Bueno, eh, nosotros sobre si esto para respetamos desde luego su dinámica operativa, eh, desde luego la que Eugenio Siragusa sigue es eh, totalmente fiel, no solo porque sea Eugenio Siragusa porque él es una persona como cualquier otro, sino porque los eventos que él ha profetizado, digamos, en un lenguaje bíblico se han ocurrido, o sea, antes en la, en la misma encuesta, o sea, preguntas que tú las le has dicho, él hace mucho tiempo estaba hablando de la contaminación de las aguas, que llegaría un momento en el que tendríamos muy poquísimos agua o nada de agua limpia para beber Marcos ha resaltado el hecho de la alerta roja de agua que tiene Barcelona ahora que tiene que recibir agua limpia de otro sitio o sea es curioso ¿no? nosotros respetamos los, eh, los intérpretes que pueden tener eh, pues, el contacto en este caso de Sistopaz nosotros queremos también eh, añadir que Eugenio Siragusa tiene un contacto con unos seres que se denominan astrales los seres que Eugenio Siragusa le han contactado son seres de la jerarquía directiva, o sea, son los coordinadores de toda la operatividad extraterrena a nivel del planeta Tierra. Mira, yo al respecto quería decir Eugenio Seragusa, o nosotros intentando hacer eco de sus palabras no somos los únicos que llevamos un mensaje apocalíptico eh, decía antes que no hay medio de comunicación que casi diariamente no alerte a la población de cómo está la situación el, el club del de, club de Roma constantemente está anunciando la situación mundial hay congresos de científicos que tratan de poner eh, solución a los problemas que cada vez son más amenazantes a, los, a nuestras espadas de Damocles científicos como Salazar Caro, fue el World Watch Institute. Están haciendo informes continuamente de cómo está nuestra situación. La situación apocalíptica es no hace falta decirla, es que falta, o sea, hay que evitar el hacer la técnica de la bestruz y mirar la realidad a la cara si se tiene el valor. Entonces, apocalíptica no es la realidad, es apocalíptico son los tiempos, no hace falta decirlos, es que falta es mirarlos. Bueno, solo una observación, hay que matizar también qué significa apocalipsis, porque apocalipsis no significa desaparición del planeta, significa una mutación en la masa enzimática del planeta, en la humanidad, una mutación profunda, no una mutación física, porque antes de la mutación física tiene que haber una mutación interior, hacia unos valores constructivos. Si la humanidad y nosotros individualmente, pensando porque no nos vamos a separar, eh, decide tomar una dinámica destructiva, futuro nos espera. Tenemos menos de un minuto. ¿Qué puede hacer la gente normal? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el resto de las personas que escuchamos esto, que nos metéis el miedo en el cuerpo, cuando son los potentes, como habéis dicho, los que controlan todo? ¿Qué podemos hacer para que no haya armas, para que no se contamine el agua, etcétera, etcétera? ¿Para que no mueran los niños eh, de hambre en África y en otros países? Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando eh, sí cuando hubo unas inundaciones en, en, en una parte de, de Europa, cuando Eh, habían alimentos que se estaban pudriendo en unos hangares porque no había un solo piloto dispuesto a poder coger un avión y trabajar eh, Podemos hacer lo posible en la medida de nuestro posible, tomar conciencia y actuar Y si conseguimos llevar la concienciación hasta, hasta quienes realmente tienen el poder de decisión Entonces podemos hacer algo. ¿Los políticos quién los elige? ¿Los elige el pueblo? Brevemente. Exactamente, eso es lo que yo pensaba decir. No son los de arriba los que tienen que hacer lo que deseen, sino que nosotros, que somos los que tenemos parte en la cuestión, hacer cambiar una dinámica política, económica, social, religiosa incluso, que lleva al hombre a un declive de los valores. este el hombre cuando tiene que cambiar, porque cambiando el hombre puede cambiar el sistema. terminamos Seguramente tengue, tendremos que seguir hablando de ello. Gracias Antonio, gracias Marcos, gracias Jesús por haber estado aquí. Gracias a todos los demás que han estado. Un teléfono, una dirección, nos bueno, puede comentar con vosotros. Uh, en Barcelona es, está el apartado 140, eh, código postal 08750 Molins del Rey, Barcelona. Y aquí en Madrid este apartado 41008-41008-41008. 41, Eh, código postal 28080 Madrid Gracias a todos por haber estado aquí Seguiremos hablando y que no se asusten los oyentes Gracias a ti y a tu audiencia tan amable Que seguramente habrá seguido con mucha atención a Gracias. Gracias a ti y a tu familia Que esperamos que también sean nuestros amigos Y familia seguramente Con eso le habíamos prometido ese tercer mensaje de Fátima Algo que muy pocas veces se ha dado a conocer en la radio Aquí está ese mensaje original de Fátima Que fue escondido durante mucho tiempo En Espacio en Blanco Dentro de Radio Nacional de España, Radio 5 no tengas temor, querida pequeña. Soy la madre de Dios que te habla y te pide hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Haciéndolo así, encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y presta atención a esto que te digo Los hombres deben corregirse Con humildes súplicas deben pedir perdón por los pecados cometidos Y que pudiesen cometer Tú deseas que yo dé una señal Para que cada uno acepte mis palabras que yo digo Por mediación tuya al género humano Has visto el prodigio del sol y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes... ...todos lo han visto y ahora proclama en mi nombre. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX... Ya lo había revelado a los niños Melania y Maximino en la Salet... ...y hoy te lo repito a ti... ...porque el género humano... ...ha pecado y pisoteado el don que le habían concedido... ...en ningún lugar del mundo hay orden... ...y Satanás reina sobre los más altos puestos... ...determinando la marcha de las cosas. Él, efectivamente... ...logrará introducirse hasta la cumbre de la iglesia... ...él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos... ...que inventan armas... ...con las cuales... ...será posible destruir en pocos minutos... ...gran parte de la humanidad... ...tendrá en su poder a los potentes que gobiernan los pueblos... ...y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas armas... ...y si la humanidad no se opusiese a ello... ...estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo... ...entonces... ...se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad... ...como no lo había hecho desde el diluvio. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines... ...si la humanidad no se convierte. Y si todo debe continuar como ahora, o peor... ...debe agravarse mucho más. Los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y los débiles también para la iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas cardenales se opondrán a cardenales y obispos a obispos Satanás caminará por entre sus filas y en Roma habrá cambios lo que está podrido caerá y lo que caerá ya no se levantará más la iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará aquel que sin embargo vendrá pero para castigar según los designios de mi padre una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo 20 fuego y humo caerán del cielo Las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviéndolo y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. El tiempo se acerca siempre más y el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes junto a los pequeños, los príncipes de la iglesia junto a sus fieles y los gobernantes junto a sus pueblos. Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces y sólo entonces reinará sobre el mundo por último cuando aquellos que sobrevivan a todo evento estén aún con vida proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria y le servirán como en un tiempo cuando el mundo no era tan pervertido ve pequeña mía y proclámalo Yo, a tal fin, estaré siempre a tu lado para ayudarte.